Hola amigos de la TINCU, ¿cómo están?、Eh, un abrazo grande también a todos los que integran la radio. Mi nombre es Claudio g a v i s soy músico y vecino del Partido de San Miguel. Con relación a, a la consigna, creo que es un tema muy, muy, muy, muy extenso y es totalmente anterior a la cuarentena. Ya era difícil antes de la cuarentena vivir de la música tener un ingreso económico. Que uno lo independice, dado que ya el oficio de músico está muy devaluado. Imagínense, b、bueno, u en o en época de cuarentena es imposible directamente para un músico que se dedica explícita y、e、exclusivamente a la música、eh, vivir hoy día de eso. Como el, el cambio de paradigma, digamos, es, es, es, el, bajo esta circunstancia, va creando nuevos. Eh, nuevas formas, ¿no? como estos conciertos virtuales con cobro de, de, de entrada virtual o、eh, los conciertos donde se, se publica un CBU para, para, para colaborar con el músico. Que realmente no desconozco los resultados, yo no, no hice, pero no creo que sean una solución, sinceramente. No creo que tengan los resultados que se m e r e c e y, sinceramente, no sé. No sé、eh, cuál, cuál va a ser una salida viable para, para, para aquel músico que trabaja de sesionista y que tiene sus proyectos y, y cobra por eso. Bueno, como anda n la gente de Tincunaco, soy Richard, soy docente,、eh, músico, productor, vivo acá en Cuartel Quinto. Y bueno, quería contarles que bueno, las dificultades que se están dando en estos días. Tiene, tiene que ver con mucha gente que la está pasando mal, sobre todo con, con el tema alimentario. Es o es una cosa muy, muy triste, muy, muy negativa. Pero también quiero rescatar la solidaridad de la gente, solidaridad en los barrios, de las organizaciones, de la gente que se organiza para, para hacer cosas para mitigar estas cuestiones, como las ollas populares, los comedores, las redes que se tejen, la, las ayudas. Eso me parece muy muy bueno. Y otra cosa que también quiero destacar ante tanta, tanta desinformación a través de los medios, que lo único que quieren es meternos miedo, que en los barrios, en este territorio donde yo vivo,、eh, la gente、eh, se queda en su casa, cumple la cuarentena, cumple las condiciones, a pesar de, de todas estas dificultades ¿no? que tienen que ver con que, bueno, que la mayoría vive la, de la economía informal. Y bueno, y esto, la cuarentena supone, digamos, la pérdida total del ingreso, pero creo que eso es muy importante para destacar.、Eh, los medios de comunicación siempre nos venden otra cosa, pero yo quiero destacar que el héroe colectivo en este tiempo es el pueblo, la gente que banca a full la cuarentena y entiende que lo que está en juego tiene que ver con la vida de miles y miles de personas. De, de hermanos, de, de hermanas, y eso me parece que es algo que hay que, que rescatar. n o Soy Gustavo Suárez, de, de la zona de San Miguel, docente. He organizado durante muchos años el festival de Tanguyás con amigos, como un festival Beatle, en armonía con los Beatles, y varios cursos, entre ellos cursos de armonía, de teoría de la música y demás.、Eh, Afecta esta pandemia a, al músico en el sentido de que no puede tocar en público, no podemos tocar en público, no puede recibir a un alumno en forma personalizada. Entonces, las plataformas sirven para reemplazarlos, pero no la reemplazan este, totalmente. Bueno, es lo mismo dar una clase presencial que virtual. En lo virtual hay como un pequeño delay que n o deja que la clase s e a lo, lo mismo.、Digamos. Hay que hacer otro tipo de estrategia. Pero lo positivo es que uno puede tocar con otros músicos, eso ya se hacía desde antes: que es tocar con músicos e n mi caso, viven entre ríos. Y b u e o yo grabo mi parte, él graba la de él, y después se junta y uno ve un video con tres o cuatro músicos tocando a, a la par. Pero ha cambiado mucho todo, toda la cuestión económica también, este, no s o l o por el, la baja de alumnos, sino que cuando. Este, Uno tiene que salir a comprar, las cosas están mucho más caras, todo el mundo sabe eso. Y bueno, después, en cuanto a, a lo que uno está haciendo en estos días, bueno, yo la verdad que soy un privilegiado.、Eh, bueno, tengo, tengo casa, tengo donde dormir, tengo, tengo para comer,、eh, tengo, tengo servicios, soy un trabajador, un laburante como cualquier otro, soy un docente. que bueno también en estos días me la paso labrando virtualmente y bueno haciendo cosas audio editando audios para, para la radio haciendo v i d e o s bueno pero la verdad que creo que en, en estos días más que nunca hay que tratar de llevar un, un mensaje desde, desde lo que nos pasa de verdad no desde, desde lo que nos cuentan los medios de comunicación compartir lo que hay en el territorio compartir una llamada, compartir un, una, una reunión por Zoom, llamar a los amigos, llamar a los hermanos, a los familiares, preguntarle cómo andan, qué necesitan, a esa gente que uno hace mucho que no los ve, que sabemos también preguntarle cómo andan, tejer redes, y bueno, eso es lo más o menos lo que anda pasando por estos días, así que les, les agradezco mucho y bueno, seguimos en la lucha. Sé que quienes están dando clases particulares están reemplazando la clase particular por la clase virtual, que, que todavía tiene ciertos, ¿no? ciertas cosas a las que nos tenemos que adaptar, tanto para el alumno como para el, para el docente. Es difícil. Bueno, creo que, que es una situación compleja, muy compleja、eh, para, para, para el músico. Pero bueno, va a haber que. Que seguir buscando alternativas alternativas posibles. Aquel que no, no es docente académico、eh, se le complica aún más. ¿no? El docente académico, por lo menos, mantiene su sueldo. Aquel que no, lamentablemente, está en una situación complicada. O apoyándose en, en amigos familiares o en otras actividades que le permitan, que le permitan vivir. Pero bueno. v e r e m o s a ver qué, qué, qué va deparando este, este incierto futuro que, que tenemos por delante. Un abrazo grande y nos estamos escuchando.